you Ha, ah, vecida escúchame, quiero decirte, quiero darte la gracia por todo lo que hiciste por cuidarme, por tenerme, por besarme, por quererme, porque a pesar de mi caída tu soporte socorrenme, en mí creíste, y hay poca gente que lo ha hecho, me diste amor de madre, me alimentaste con tu pecho. Madre mía, gracias por todo el apoyo que tú me has dado, aquí nunca estuve solo, tampoco a Sé que tu amor es tan grande y a mí nunca me ha faltado Nunca me faltó un padre Porque tus manos suaves curaron esa herida Y fue que yo rezaba cuando ella estaba dormida Pidiendo su bienestar y sus consejos en mi vida Tengo la mujer más bella y está aquí conmigo Toda mi confianza es de ella, somos muy buenos amigos Sé que tú eres mi doncella, madre mía te lo digo Gracias por haberme dado tanto de tu coniño Si pudiera darte el mundo sabes bien que yo lo haría Cada palabra de ella para mí una poesía A la mujer que me ama y no me pone condición Que me quiere por soy a pesar de alguna mala acción Y cada caricia tuya no se compara con nada Y cada palabra tuya si es que estás enamorada Cuando miro sus ojitos sé que hay una esperanza Que hay alguien algo bueno Yo pasé malos momentos y siempre tuvo mi vieja Yo pasé buenos momentos y siempre estuvo mi madre y yo sé que en el fondo hay un temor o una queja Y es que yo no caiga al vicio por la culpa de mi compadre Madre mía, gracias por todo el apoyo que tú me has dado Aquí nunca estuve solo tampoco abandonado Sé que tu amor es tan grande y a mí nunca me ha faltado Nunca me faltó un padre Porque tus manos suaves curaron esa herida me que yo rezaba cuando ya estaba dormida pidiendo su bienestar y sus consejos en mi vida sudor marca su frente por los tiempos que ha pasado Porque ser de padre y madre no es un trofeo tirado Cuando ya no habíamos ni cada opción una tristeza Pero viejita linda descansa esa cabeza y su comprensión Si de mi no, instante del amor que entrega De eso quiero hablarle no creo que haya alguna mejor que ella En la tierra mi mamita y en el cielo las estrellas Corre tu sangre en mi vena y creo que es importante Que nuestra unión perdure para seguir adelante porque yo voy a todas sabes que soy tu guerrero Porque me ha demostrado tener un corazón sincero a mí siempre me ha querido y cuidado con celo Para mi es la reina de la tierra y el cielo Se que puedo contar contigo aparte madre eres mi amiga Réjame a los ojos, que Dios te bendiga Madre mía, deseas por todo el apoyo que tú me has dado Y que nunca estuve solo tampoco abandonado Si es que tu amor es tan grande y a mí nunca me ha faltado Nunca me faltó un padre porque tus manos suaves curaron esa herida Mientras que yo rezaba cuando ya estaba dormida pidiendo tu bienestar y tu consejo es mi vida